Eh, eh, los, eh, los antecedentes de investigación que tuvimos en cuenta Tuvimos en cuenta algunos estudios de, de Australia Donde decían, eh, afirmaban, concluían Que existía una débil relación entre actitudes Hacia la matemática y actitudes hacia el ordenador eh, Bien de las principales como son la de confianza que correlacionaban las actitudes más importantes contextos tecnológicos, correlacionaban más fuertemente con actitudes hacia los ordenadores que con actitudes hacia la matemática. Otros estudios, esos estudios estaban más bien planteados de tipo Likert, eh, otros estudios más de un enfoque sociocultural, del aprendizaje, eh, eh, no, en, no derivaban más como una apropiación de herramientas en los individuos Y establecieron como una categorización de perfiles de comportamiento de los estudiantes, de cómo es, era esa interacción entre matemáticas, en este caso con uso de calculadoras gráficas, y ver que aparecían cuatro categorías, la tecnología como señor, como amo, como dominador, como sirviente, como partner, como socio o como extensión de sí mismo. Eh, como marco de referencia, eh, nosotros eh, quisimos tener en cuenta estos antecedentes, pero volver a elementos que nosotros originariamente habíamos trabajado en la conceptualización de actitudes. Eh, eh, Algunas de mis, las referencias las pueden encontrar ustedes en el libro de matemática emocional que yo escribí en el 2000 y que eh, estaban más centradas en la interacción con misión y afecto. En aquel momento no trabajaba con tecnologías, aunque luego ya en el 2001 sí empezamos a trabajarlas con las tecnologías. Y luego también de algunos otros autores, como Golding o Janula, que eh, sí también, sin utilizar tecnología, habían eh, tomado en cuenta esta interacción cognición y afecto. De las dimensiones claves de la actitud, Para poder hacer algún tipo de estudio comparativo con los estudios previamente a nuestro, ¿no? sí que tuvimos en cuenta eh, elementos de confianza, motivación y de interacción con el ordenador. Eh, las eh, en, Respecto al concepto de interacción entre ordenador y matemáticas, nuestros estudios han, han intentado enriquecer aspectos eh, que en las los estudios que nosotros conocemos anterior a lo nuestro no, no estaban trabajados. Por una parte, nosotros ya en el 2001 y luego en el ITME presentamos con Chris Heim de Inglaterra un trabajo. Vimos que las evaluaciones de los cuestionarios eh, o evaluaciones que se hacen sobre medidas de la actitud de los estudiantes mediante cuestionarios están basados en la experiencia y son esencialmente cognitivos de creencia, mientras que las evaluaciones en situación están más vinculadas a procesos cognitivos de pensamiento y que tienen que ver con procesos creativos, intuitivos, procesos atribucionales, procesos de visualización, etcétera, y que eh, son eh, tienen también que ver con aspectos con procesos metacognitivos. Eh, estoy todo el tiempo como oyendo un ruidito de fondo de mensajes, no sé si me quieren hacer alguna cuestión o quieren en algún momento interrumpirme, pues que se sientan libres para interrumpirme, aunque yo había planificado hacer primero una presentación en breve y luego ya en los diálogos pueden hacerlo Sí, este, eh, yo creo eh, Inés, un segundo, perdona sí. creo que el ruidito que oyes es que yo estoy escribiendo aquí cosas en el chat a, a, dando avisos Sí, algunos es, lo he visto, pero no sé si es por un problema de conexión de las personas para poder mm, oír adecuadamente. No, no, son avisos que de tipo logístico, eh, cosas. Okay. Estoy diciendo cosas como recuerden silenciar el micrófono y cosas así. Okay. Entonces, okay. adelante. Es... Bueno, okay. bueno, pues el estudio este, lo como lo han podido ver en el artículo, eh, lo planteamos con más de 400 estudiantes, aunque se presentan los datos de 392 que estaban extremadamente cuidados y completos. Este estudio se realiza con, con, con cinco institutos de secundaria y bachillerato de diferentes contextos eh, culturales y eh, estos eh, trabajamos a la vez con 13 profesores, 13 profesores que tenían eh, cinco mujeres y ocho varones. Y con diferencia experiencia docente había 3 eh, que eran 5 eh, años de experiencia docente y 10 con más de 15 años y algunos de ellos pues coordinadores del de, eh, área de tecnología y matemáticas en su centro el, los instrumentos que utilizamos pues utilizamos una adaptación de uno de los instrumentos de Galbraith y de Heinz con los que estuvimos trabajando y que es una escala Likert que con algunas subescalas de confianza, motivación, compromiso, confianza e interacción y luego como eh, nuestra hipótesis era que ese instrumento necesitaba un enriquecimiento, por una parte utilizamos otros otras escalas de actitudes que nos permitieran completar algunas dimensiones que como hipótesis previa eh, nos parecía interesante. Y entonces utilizamos los instrumentos nuestros del 2001 que tienen que ver con actitudes hacia Internet, actitudes hacia la matemática, pero más en su dimensión cognitiva y actitudes hacia la resolución de problemas. También hicimos entrevistas, trabajamos las producciones de los estudiantes, las grabaciones de aula y entrevistas al profesor. En las escalas de actitudes, en, como todos ustedes me dijo Gustavo que tienen el artículo pues están recogidas algunos de los ítems para que vean en las páginas 241 242 del, del artículo del 2010 donde son sentencias de, sentencias de opinión que intenta eh, medir esas dimensiones voy a eh, comentar algunos de los resultados como les decía hubo unos eh, resultados que intentamos ver de forma global, con los casi 400 estudiantes, donde nos interesaba ver cuál era la actitud inicial adecuada para el trabajo matemático en contextos tecnológicos. Y eh, las preguntas que nos hicimos de investigación fue cuál es la actitud inicial del estudiante y qué diferentes niveles de confianza, compromiso tienen los estudiantes para hacer matemáticas y para aprender en entornos tecnológicos. En, en el artículo mismo pueden ver algunos de los resultados interesantes eh, que, que nos aparecieron y eh, que tienen que ver con elementos de la eh, confianza, motivación y compromiso. Es bastante aceptable, están por encima de la, eh, de la media, los estudiantes se esfuerzan en obtener buenos resultados, y recono pero reconocen que realmente las matemáticas les ponen nerviosos. Eh, respecto a los estudiantes, la confianza, la motivación y el ordenador, eh, con el ordenador aparecen bastante altas y eh, les ayuda, en, dicen que les ayuda para tanto establecer conexiones en matemáticas como para obtener mejores representaciones visuales de las matemáticas. Eh, los resultados confirman eh, algunos estudios eh, anteriores en Inglaterra y en Australia, que aparecen de forma separada las dos dimensiones de, eh, por una parte, las actitudes matemáticas y las actitudes en la tecnología. Y luego eh, eh, aparecen también correlaciones significativas. Estas serán correlaciones entre la confianza y la motivación asociadas con matemática, pero menos con el ordenador. Y se muestra una débil correlación entre confianza matemática y motivación con el ordenador. Respecto a los… El, a la interacción entre ordenadores y más con la confianza con el ordenador y la motivación por el ordenador que con el compromiso en matemática. Esto, hasta este momento, pues confirmaban estudios anteriores. Pero, sin embargo, se producen ya unos matices diferentes en torno a los perfiles de los sujetos que obtenemos. Los perfiles… Ya eh, les dije a ustedes que para nuestro estudio de perfiles no nos basamos solo en esa escala eh, que adaptamos de Galbraith, sino que las enriquecimos con, eh, con, con um, escalas propias. Como cuatro perfiles, o sea, estudiantes que tienen toda baja, tienen una baja interacción con el ordenador, pero tienen baja todas las dimensiones tanto de matemáticas como con el ordenador. Un segundo perfil de estudiantes con una alta motivación por las matemáticas y compromiso en, el en matemáticas, pero sin embargo su interacción con el ordenador es baja. Un tercer perfil que tiene una alta confianza y la motivación en el ordenador, pero que la, eh, con una puntuación alta en interacción matemáticas, pero con una ejecución un más baja en matemáticas y un perfil cuatro que tiene alta todas las dimensiones. En lo interesante que a nosotros nos parece en mmm, contraste y en discusión nuestros datos con otros obtenidos en, por GUS en, mmm, en Australia o por Truch en Francia es que nuestros perfiles aparecen unos elementos interesantes que tienen que ver con el bajo nivel o alto nivel de ansiedad en matemáticas, con la concepción en resolución de problemas y con el pensamiento visual. Bien, hay como un rango de estilo más analítico-algebraico a un estilo más eh, geométrico-visualizador. Bueno, esto como una primera aproximación del grupo, un grupo que le preguntamos, que luego les vamos a seguir de forma cualitativa, pero que en principio no han tenido ninguna intervención, o sea, ¿cuál era su actitud inicial? Vamos a pasar a un análisis más cualitativo, Y donde lo que vamos a hacer es el seguimiento de un grupo, estoy en la transparencia 15 para ustedes, donde lo que vamos a hacer es seleccionar un instituto de secundaria, uno de ellos, el primero, y vamos a hacer el seguimiento de un grupo de clase donde se van a hacer grabaciones y se va a hacer una intervención con una tipología de problemas. Y eh, se les va a seguir durante tres eh, meses a estos estudiantes. Este estudio se replicó eh, posteriormente con un instituto diferente, no pertenecía a un sexto instituto, sexto centro educativo, con 50 estudiantes. Entonces, los datos que ahora voy a dar eh, está, eh, se refieren a lo que eh, a una parte cualitativa que tienen en el artículo del 2010 y luego a otra parte también más cualitativa que está recogido en el capítulo del de libro um, centrado en los modelos de trabajo con GeoGebra que también se lo di la en la transparencia me parece cinco en, en para el estudio de casos como les decía aplicamos, eh, bueno, las habíamos aplicado ya previamente, las escalas de actitudes, tuvimos el taller donde se trabajaron problemas como los que puede ver en la página 242, de, eh, hicimos una tipología diferenciada de problemas, segurizándola tanto por problemas más constructivos o problemas más de modelización, en la página en la página 232 del artículo tienen un ejemplo de problema de modelización, que Y luego también otra de las categorías eran qué procesos cognitivos queríamos incidir y qué actitudes matemáticas eh, se quería incidir. En los resultados de esta experiencia eh, fue bastante buena en torno al rendimiento, ¿no? aunque sabemos los investigadores que muchas veces... Cuando las tomas de datos, la recogida de datos, la hacemos en tres meses o en los primeros meses, pues normalmente la novedad hace que muchas veces los resultados sean positivos. Eh, probablemente un estudio eh, longitudinal de, de varios años de seguimiento de estos mismos después nos aportarían elementos eh, con matices diferentes. En los resultados de estos primeros tres meses vimos que el rendimiento mejoró sustancialmente y además con una media de 5,5 pasaron a 8,18 puntos sobre 10 y la mayoría de los estudiantes mejoró, excepto uno. Uno que luego fue muy interesante el analizarlo con, eh, con, en el estudio de caso La motivación por la resolución de problemas aumentó Y los datos, aunque los datos muchas veces cuando argumentaban esta motivación estaban ligados al contrato didáctico, eh, para ellos una clase más tradicional, pues no se les permite, hay una disciplina mayor, no se les permite hablar. Mientras una clase en, eh, en una clase, justamente, en un laboratorio, pues hay mucha más interacción con los, entre ellos y se les permite una flexibilidad mayor. Eh, una de las cosas que nos sorprendió es que no se dio un incremento alto ante la confianza en la habilidad por resolver problemas. O sea, eh, sí en la motivación, pero en sentirse más seguros como formas de trabajo no. Sin embargo, apareció muy interesante el tema de actitudes matemáticas en las que algún, en algún, habíamos sentido en diferentes y vimos una mejora sustancial. En actitud de perseverancia del estudiante, en actitud de curiosidad matemática, en la actitud inductiva, en la actitud de rigor y superación de estatus. Esto, para más desarrollo, como les digo, lo pueden encontrar en el capítulo del, del libro. En, eh, ¿Qué tipología de problemas? Como les decía, en la tipología de problemas que le he planteado, se pueden ir, a, por ejemplo, al problema que les he puesto en la transparencia del 18, donde eh, dice, realiza el siguiente dibujo con GeoGebra y responde, ¿cuál, sesen, cuál de los segmentos hace y eje es más largo? En, en este es un problema que tiene que construir, tiene que determinar eh, pues desde cómo montar la circunferencia, cómo montar las, las diferentes rectángulos, etc., Es un problema que aparentemente la intuición engaña, la intuición les lleva a pensar que son diferentes cuando son iguales. Y el llegar a una demostración donde se articule los procesos visuales con el dominio instrumental y con el razonamiento deductivo, pues no es fácil a los estudiantes. Y hay eh, aspectos que facilita eh, la tecnología, pero hay otros aspectos que eh, que no antes cuando les hablaba que eh, hicimos en los mm, en el, justamente en el artículo que tienen ustedes eh, en la página 235 cuando me refiero al estudio de dos casos para argumentar elementos de los perfiles y las variedades que se producen las mejoras en las actitudes Eh, aquí tomé dos, mmm, dos casos que pertenecían al perfil 2, recordamos, el perfil 2 eran estudiantes que justamente les encantan las matemáticas pero rechazan la tecnología, y el perfil 4 eran estudiantes que les encantan las matemáticas y les encanta la tecnología, entonces era profundizar realmente qué está pasando ahí. En... Uno de los estudiantes, les decía anteriormente que uno de los estudiantes justamente pues empeoró. Y fue, eh, fue un estudiante muy bueno en matemáticas, pero que eh, había tenido eh, peor rendimiento debido a que muchos del trabajo que él hace tiene dificultades de dependencia de los objetos, de identificación de los objetos matemáticos, entonces muchas de no eran figuras geométricas construidas, sino que eran dibujos, dibujos planos, que bueno, pues los hacía más rápido realmente el lápiz sin papel que hacerlos con, eh, con GeoGebra. Y luego, otras de las diferencias también sustanciales fue en que el, el, el tipo de eh, estilo de aprendizaje de este estudiante era un estilo más analítico-algebraico que estilo geométrico-visualizador. Eh, eh, en los estudios, estos cualitativos, tanto con los 50 estudiantes eh, más seguidos, con grabaciones, como les decía, durante el, en el segundo estudio de, del año siguiente, en el instituto sexto, ya no fue con tres meses, sino que fue mm, mm, eh, con cuatro meses y medio. Y en el estudio este de los 17 estudiantes, lo que sí nos dimos cuenta que en su trabajo geométrico, en esta combinación donde podemos analizar su plano cognitivo del estudiante con el plano epistemológico de la matemática, y donde hay tres eh, génesis que se tienen que dar, génesis más figural, génesis mental y génesis razonamiento discursivo, lo que eh, sí que hemos visto es que muchos de estos estudiantes que tienen dificultad no llegan al, al desarrollo de una génesis de razonamiento discursivo, usando el instrumento, y quedan vinculados exclusivamente al circuito, al ciclo de génesis figural, génesis instrumental. En, en los rasgos actitudinales de los estudios de casos, hicimos un recorrido lo pueden ver más descriptivo en la página 235 236 donde vimos influencias de las componentes afectivas influencia de la componente cognitiva de creencia donde ahí era clave en la componente afectiva inicial estaba mucho la vinculación que los estudiantes hacen al uso del ordenador con su espacio de ocio no tanto para el trabajo matemático hay una respuesta inicial muy vinculante positiva porque lo vincula al ocio no lo divulga, no lo vincula a una disciplina de trabajo matemático la componente sí. tiene unos enlaces directos con la parte de más, más características de resolución de problemas matemáticos la componente cognitiva instrumental Tiene que ver con la parte de la identificación de objetos matemáticos y un dominio técnico instrumental el ordenador. Y hay unas, eh, unas dificultades que tienen que ver eh, o eran más convergentes analizando todos los datos de los estudiantes de ambos grupos con el pensamiento discursivo y la demostración, con identificación de objetos matemáticos, dominio técnico y procesos representación visual. Un elemento interesante y que eh, también combinado como variable da resultados distintos que hasta el momento que nosotros trabajamos nuestra investigación fue las expectativas de éxito en el trabajo con el ordenador y expectativas de futuro. O sea, el afecto global del sujeto, no el afecto solo local, de ese cuenta que hasta ahora estado en una dimensión de afecto local, sí que hace el man el mantenerse en un tipo de actitudes u otras. ¿Me explico? Por ejemplo, si yo soy un estudiante que quiero ser ingeniero, yo tengo pudiente del que quiero hacer periodismo. Por lo tanto, mi relación con el ordenador de cara al aprendizaje matemático pues es diferente. Voy a pasar por someterme a mi propia disciplina del tiempo, que ya creo que me he pasado, el, a, a la parte de conclusiones. De nuestro trabajo, eh, subrayamos pues, confirmación por una parte de estudios anteriores en torno a la correlación entre confianza matemática y confianza con el ordenador. El compromiso matemático está fuertemente asociado con la motivación en las matemáticas y la interacción entre ordenadores y matemáticas está asociada más con la confianza en el ordenador que con el compromiso matemático. Existen perfiles, pero estos perfiles, como les he dicho, no salen con aspectos más diversificados y más enriquecidos que los que habían obtenido Truch eh, en Francia y, el, y Gus en Australia, que tienen que ver con... El estilo de aprendizaje geométrico y algebraico con aspectos técnicos e instrumentales y de actitudes hacia la resolución de problemas y actitudes matemáticas. La tipología de actitudes observadas tiene un, ma un carácter marcadamente cognitivo cuando se trabaja en situaciones. Esto supone un reto fuerte para un profesor de aula y se apuntan resultados que tienen que ver tanto con el dominio técnico como con el dominio de la representación visual representación y la visualización esto también mmm, confirma algunos de los resultados que pierce y stacy también en australia habían obtenido en el 2004 y luego en respecto a conclusiones también señalar que sí que el software geogebra por lo amable del entorno supone de fácil acceso y realmente pues pues parece que contribuye a evidencia procesos que ayudan a a procesos matemáticos de visualización, de argumentación y también a las actitudes en matemáticas. En nuestro caso, se, salieron más emergentes las de perseverancia, de pensamiento crítico, de curiosidad y precisión y de rigor y actitud inductiva. Por supuesto, hay una llamada atención tanto para posibles investigaciones posteriores que tienen que ver con las actitudes matemáticas que realmente necesitan un aprendizaje explícito. Y una articulación en los esquemas instrumentales que un profesor tiene que tener en el aula y que tiene que desarrollar en el aula. Y bueno, pues esto eh, sería como un resultado no solo para el ámbito de investigación, sino para cualquier profesor de aula que realmente quiera trabajar de forma eficaz con sus estudiantes. Y, y bueno conocer y también profundizar eh, esta investigación nos ha permitido como una interacción como esta dinámica de interacción matemáticas y tecnología pues eh, eh, enriquecerla conceptualmente y que permite también otros elementos prácticos sabiendo que es verdad que las eh, actividades por las que estamos pues pueden condicionar y no pretendemos tampoco hacer una generalización excesiva. Bueno, pues eh, yo con esta intervención eh, daría por concluida mi parte, y bueno, pues ahora estoy abierta a cuestiones que ustedes quieran plantear o que quieran que profundicemos comúnmente. Muy bien, muchas gracias eh, Inés por tu presentación. Entonces abrimos la sesión de preguntas. No sé quién quiera preguntar. Les recuerdo que hay que pedir la palabra aquí por el chat. Y bueno, adelante, te escuchamos. Doctora, gracias por la presentación. Ajá, sí. Perdón, Iván. Una presentación rápida de ti para que Inés sepa con quién está hablando más o menos. Adelante. Sí. Mi nombre es Ivona Axelby López y soy estudiante del programa de doctorado de la eh, Me dedico, bueno, la, el programa, el proyecto doctoral es acerca de las creencias. Y este tipo de investigaciones para mí son muy interesantes. Entonces, las preguntas que tengo de la página 269 del escrito iba entendiendo hasta que me topé con esto del afecto local y de la, sí. la metaafectividad entonces sí. no no no me quedó claro cómo se está involucrando la metaafectividad en el trabajo Ivon eh, gracias por tu presentación y por la cuestión que planteas Bueno, sería como para desarrollar una... Tendría su propio espacio como ponencia, lo que me preguntas. Eh, oh. en, la, en lo que me planteas, eh, eh, cuando se trabaja, yo estoy muy interesada y desde que en mis tiempos jóvenes ya hice la tesis doctoral con estos temas de de interacción, cognición, eh, afecto, hay eh, los estudios que están realizados cuando tú quieres ver, diríamos interacción no te puedes dedicar solo a ver elementos o muy generales o muy eh, situados muy locales sin que tienes que eh, por una parte el ciclo del concepto no sé si lo habías visto si no te invito por ejemplo pues en mi libro de matemática emocional está bastante desarrollado lo que es concepto eh, de afecto local de ver más en situación un seguimiento más microscópico de los afectos que en algunos casos pueden ser de mucha variación y ni ninguna estabilidad a un afecto global que va configurando la estructura de identidad de la persona como aprendiz de matemáticas eso por una parte y luego uno de los, me decías con lo metacognitivo en los procesos, en los resultados de las investigaciones que hemos trabajado esta interacción condición y afecto Los procesos que más eh, parecen estar afectados son unos de ellos, unos son los directivos del conocimiento, que donde influye lo meta cognitivo y entonces donde eh, personalmente yo en, lo he trabajado en distintos momentos, en distintas investigaciones he trabajado y no solo la regulación de lo cognitivo, sino la regulación de lo meta afectivo. No sé si respondo a tu pregunta, Ivón. Sí, me, me, me, tenía esa duda porque en, en el cuadro 1 está la los aspectos metaafectivos en la resolución de procesos matemáticos. Sí. Entonces estos aspectos metaafectivos yo ya no supe cómo se estaban relacionando con todo el con todo ese escrito y más adelante ya vi pura afectividad y no entendí la meta afectividad cómo se estaba relacionando. Aquí en, eh, en este, sí, aquí, en este caso, eh, solo este artículo se ha desarrollado la parte… Va a salir en un monó bueno, sobre resolución de problemas del, de un journal de Montana, de la Universidad de Montana. Eh, va a salir un, uno que, justamente, sí toca más estos aspectos metafectivos de, de rutas afectivas por los estudiantes, también con tecnología y con el tema más de lugares geométricos. Aquí lo que pretendí en este artículo era poder dar razón del marco teórico de forma más global. Muy bien, sí. Siguiente pregunta. ¿Cómo se valida un instrumento para esta investigación? ¿Cómo se valida un instrumento? Pues un instrumento Porque, requiere muchas veces muchas validaciones. Hay una primera parte de eh, casi fácil es por triangulación de jueces. Primero uno lo elabora, casi lo aplica a un grupo reducido y lo somete a jueces expertos que conozcan teóricamente ese tema. Y a la vez tiene esa validación de ese grupo reducido para eh, ver cuestiones que a veces un investigador considera que son muy evidentes y muy claras, pero que para El cliente para el sujeto que va a participar en la investigación pues no es nada transparente y ese es un primer nivel de validación eh, y luego hay unos niveles de validación que tienen que ver con eh, si estás moviéndote a nivel de cuantitativo con aplicaciones mucho más extensas del mismo instrumento o, o incluso en contextos diferentes. ¿Por qué se dice que está validado ese instrumento? Es que estas preguntas se, me surgieron a partir de la, todos estos nombres que veo en pues, su artículo, eh, que francamente no los conozco, que apenas estoy estudiando. Cuando se pone, por ejemplo, no? vamos a ver, en el estudio de Galbre, eh, fue uno de sus primeros trabajos de él con Chris Hain, que fue su director de tesis en Inglaterra, y entonces eh, fue un instrumento que eh, la misma investigación ...fue para validar ese instrumento... ...después pues este instrumento... ...pues es del año 98... ...por lo tanto pues muchas cosas ha quedado antiguo... ...entonces yo estuve trabajando... ...con Chris Hain en Londres... ...y eh, vimos la posibilidad... ...de cómo se podría mejorar... Eh, ...yo le decía este instrumento... ...pues necesita tanto una actualización... ...porque ya ha pasado hace muchos años... ...sino porque eh, para otras poblaciones... ...yo lo había trabajado con... ...estudiantes universitarios en España pues requería otros elementos. Entonces, bueno, pues se contrasta, etcétera Cuando en un artículo se pone muchas veces si está validado es porque un referee te puede preguntar si es un primer ensayo, por lo tanto, la validez es relativa o tú tienes honradamente que decir pues que eso tiene esa experimentación o puede ser avalado por otras investigaciones donde se han validado ese elemento. Y en las validaciones, en este caso cuantitativas, son unos índices de fiabilidad, de validez y regulación, que me imagino que los habéis estudiado metódicamente en el Cinvestat. O cualquier, si no lo habéis estudiado, pues los libros de metodología eh, o bien cuantitativa o hay otros elementos para lo cualitativo es diferente, hay otros elementos de análisis de convergencias, se puede se puede ver. Sí en, la, otra en su sí, en su presentación de PowerPoint, en la diapositiva 16, habla de ha aumentado la motivación por la resolución de problemas. Este aumento de sí. motivación, ¿cómo se midió? Disculpe. Este eh, era una de las cuestiones que era medida por la escala de actitud y luego a través de las observaciones eh, de las grabaciones. Pero había una parte que él mismo no era solo por observación, sino que el estudiante, eh, él en su escala de actitud, al principio, tres meses antes y luego tres meses después, confirmaba. Eh, ¿Sí? Sí. Se, se corta un poquito, pero sí alcanzo a en la gran parte. Eso sería todo. Muchísimas gracias, doctora. Fue un placer que tengo vale. tarde gracias muchas gracias Iván por tus preguntas eh, Virginia no sé si quieras eh, tomar la palabra o leo tu pregunta muy bien parece que tiene problemas en su micrófono Virginia Virginia pregunta esto eh, ¿qué tiempo y recursos humanos, materiales y materiales llevó a ser eh, esto que reportas Más o menos de ahí pregunta. Sí. Eh, eh, yo, el tipo de investigaciones que hago llevan bastante tiempo y bastante inversión de esfuerzo. Bueno, eh, principalmente. Eh, yo eh, no soy de las personas que me quedo tranquila escribiendo un artículo habiendo hecho dos observaciones de clase. No me parece correcto porque además en temas afectivos pues es como... A, dura mucho. Entonces sí que um, tiene una demanda este tipo de estudios que por los que yo abogo y que bueno en distintos momentos de mi vida he realizado tiene una demanda de un esfuerzo bastante grande. Hemos con, eh, hemos contado con la colaboración de los profesores en los centros y luego eh, en concreto íbamos tres investigadores. Cuando íbamos salidos a recoger cualitativamente los datos íbamos tres personas luego es una inversión bastante de tiempo y de capital humano para realizar esto alguna cuestión más muy bien este ok bueno es que Virginia no puede está este vamos a dar la palabra a, a este Carolina me parece que quería Decir antes algo uh -huh. En la lista que tengo sigue María María Valle adelante, se para y después Carolina vale. María, adelante ah, este, bueno, eh, mi es que... Perdón María que te interrumpa María, no te escucho, María, no, te, no te oigo bien María nos escuchas Un poco más fuerte porfa y te puedes presentar Para que Inés sepa Adelante, María, María, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Es que tuvimos María. Muy... Si no la... puede María, pues pasam... pasamos a otra persona y mientras a lo mejor María puede. Car... Eh, Carolina era la siguiente, ¿no? Gustavo. Muy bien. Bueno, entonces esperamos un segundo, María. Este Carolina, adelante, te hacemos la palabra. Hola. Hola, Ay, perdón, no sé si me oían. Hola, buenos días a todos. Buenas tardes, doctora Inés. Eh, yo soy Carolina Carrillo, estudié la maestría en Simvestab e hice una investigación en donde empezaba con, con, tratando de saber qué es el dominio afectivo y las investigaciones que se habían hecho hasta el momento. Eh, posteriormente, ahora soy estudiante de doctorado, bueno, también estoy trabajando, soy estudiante de doctorado del de doctor Modesto Sierra. Eh, bueno, sí. todavía no termino mi investigación. Y la pregunta que quería hacerle... ¿Pero comunicación tuvido? ¿Perdón? Sí. Que, que por correo electrónico nos hemos comunicado bastantes veces. Esa mera soy yo. <risa> bueno, eh, la pregunta que quería hacerle es que veo cambios en el marco teórico. Hace algún rato, hace algunos años que he dejado de leer sobre dominio afectivo para dedicarme un poco hacia la historia de la matemática eh, pero veo cambios por ejemplo eh, antes se manejaba un modelo tetraédrico en donde estaban incluidos también los valores y ahora veo que se ha incluido en vez de en vez de los valores eh, el medir o el observar también la a ver permítame bueno observar lo que los estudiantes hacen. No no encuentro dónde dónde lo menciona dentro del, en el marco teórico dice el comportamiento, pero en el comportamiento de los estudiantes. Eh, esto lo está manejando así, o sea, si ¿sí hay un, un cambio en la teoría que usted está está contemplando dentro de sus investigaciones. A ver, me parece, que es, me parece como que estás mezclando dos cosas. Una es, eh, durante mucho tiempo, eh, cuando MacLeod, Douglas MacLeod, que fue el primero que planteó esto del dominio afectivo en matemáticas, sí. él planteó tres descriptores básicos, las actitudes, las creencias y las matem y las emociones. Sí. Después, las personas que trabajamos eh, en, eh, al mismo tiempo, tanto Golding inclu Incluimos. Entonces, una cosa son los descriptores básicos en el marco teórico eh, eh, bueno hemos reconocido como aspectos a trabajar incluso luego más tarde pues hay debates y e incluir toda la parte de normas también y soluciones etc y eso es una cosa y otra cosa es observar el comportamiento que es el comportamiento lo observas cuando haces un descriptor de estas emociones cuando observas Eh, las actitudes, cuando observas las creencias, cuando observas los valores. O sea, o no te he entendido bien, o en la forma que te he entendido, pues mezclas dos cosas. En, en lo que he dicho de actitud, en el año 2000, eh, 1992, identificó la actitud solo con una componente, la afectiva o tradicionalmente los psicólogos, solo habían incluido una componente. Entonces, somos menos las personas, y se han hecho muchos trabajos solo con una componente. Entonces, son menos estudios los que hemos hecho una apuesta, aunque sea más compleja, de trabajar las tres componentes de la actitud, la afectiva, la cognitiva de creencia y la comportamental. Y luego yo, más específicamente, el hacer esta distinción entre actitudes hacia la matemática y actitudes matemáticas. Eso es mucho más reciente y hay menos investigaciones realizadas, porque normalmente la gente lo que hace es trabajar las actitudes hacia la matemática. Karina, no sé si contesto tu pregunta. Sí, sí, con ello me contesta perfecto, porque yo estaba entendiendo un cambio teórico, o sea, un cambio dentro del marco teórico pero no, ya me ha contestado. O sea, son cuatro los componentes y ahora se está enfocando únicamente hacia digamos tres pues tres asociaciones con las actitudes, ¿no? O sea, tres tres partes de las actitudes. En una es una definición multidica multidimensional de la actitud. No es una eh, definición solo de una dimensión de la actitud y eso pues hay pocos estudios desviados más en mirar las tres componentes alguna cuestión no con ello me contesta perfecto muchas gracias muy bien muchas gracias este Carolina por tus preguntas eh, te voy a leer aquí este Inés las, eh, María Valle parece que tiene problemas con su micrófono entonces escriba escribe aquí en el chat voy a leer Eh, menciona que cuando se trata de medir actitudes no basta con la información de los cuestionarios, sino también debe observarse el comportamiento cuando resuelven tareas matemáticas. Pregunta: ¿eso aplica también en un estudio de creencias o puede omitirse la observación? Es la primera pregunta. La segunda. Creencias. Dice. Yo me inclinaría, sí. Sí, sí, adelante. ¿Es que hay una segunda pregunta? Eh, ah, si vale, quieres vale, de una vale. vez la leo para que a mejores se contesta en conjunto sí, sí, sí, la dos, por ser pionera en este tipo de estudios ¿se encontró con algunos obstáculos en términos de marco teórico y metodológico? si es así, ¿cuáles fueron? Eh, sí en, bueno, respecto a la primera pregunta es que yo sí que creo que cuando se ve el afecto a la persona hay que verla en situación y en no situación, y más longitudinalmente y más globalmente. Por lo tanto, si estás trabajando creencias, a mí me parece también hacer elementos de situación y de observación. Respecto a la segunda pregunta, claro que encontré eh, dificultades. Y encontré dificultades porque porque es muy importante eh, no cerrarse Eh, teóricamente a la evolución de los conceptos y de los conceptos propios. Entonces, en aquel momento, eh, cuando yo trabajé, había una como una división: gente que se apoyaba mucho más en lo eh, metacon- eh, perdón, en lo cognitivo, enfoques muy cognitivistas de la emoción y otros enfoques muy socioculturales. Entonces, yo mis datos hice el esfuerzo de leerlos desde marcos teóricos y el y intenté elaborar uno de propuesta propia donde mm, eh, combiné qué resultados portaría un marco sociocultural qué resultados apartaría un marco cognitivo y ver cómo cada uno de ellos estaban incompletos sobre algunos aspectos que quedaban sin explicación de los sujetos y esos, es, esos aspectos de explicación me lo daba uno que yo formule más desde las creencias sociales o representaciones sociales y la identidad del sujeto no sé si ha aclarado ya tu cuestión sí dice María que sí vale es que no entonces Muy bien, muchas gracias María por tu pregunta. Eh, Virginia, no sé si quieras este, replantear las preguntas que tenías para Inés. Doctora Inés María, ¿me, me escuchan? Te escuchamos, adelante. <risa> Ay, qué bueno, lo logré. Este, doctora, pues la felicito por su trabajo, la verdad es muy profundo, muy extenso y yo viví algo parecido tratando de hacer, haciendo investigación en dos etapas en una maestría y doctorado por eso al ver el tamaño de, de los resultados que nos presenta y que y hizo uso eh, metodología cuantitativa y también cualitativa y toda la serie de mediciones y el, los programas estadísticos de los que se se apoyó ve, se ve la magnitud del trabajo y, y sí, de, de la cantidad de personas que deben de haber estado involucrados la felicito y este le mando un saludo yo la conocí en Monterrey cuando usted estuvo acá en el sí. IIME Sí, y además este... este año nos hemos comunicado varias veces. Sí, sí, este, sí, sí, claro, voy a hacer lo posible por estar, si no, en julio, por allá en Corea, en noviembre, acá en Estados Unidos, en la Universidad de, del Oeste de, hoy no recuerdo, Michigan, parece que se llama, ¿no? Fenomenal. En el PME, PME del 2012, en noviembre. Fenomenal. Sí, doctora, este, yo tengo una duda. No sé si no este, escuché con atención su respuesta a alguna duda que, que externó a alguna persona en relación a cuando aplican un instrumento de evaluación. Ve que para que sea considerado científicamente eh, válido debe de tener una prueba de confiabilidad y una de validez. De la confiabilidad del alfa de Cronbach, pues es así, este, se puede calcular con el programa SPSS y todo eso. Pero en cuanto a la validez, he encontrado que si hay cierta dificultad para que el instrumento de evaluación pase esas pruebas. ¿Usted considera que con que pase la confiabilidad con alza de cromba, la validez eh, al aplicarlo reiteradamente en poblaciones objetivo, eh, so, sobrepasa esta problemática de la validez? ¿O hay que hacer pruebas este, muy detalladas y que llega a ser un poquito, eh, pues no tan de confianza el instrumento de evaluación que uno proponga? ¿Qué opina usted o qué conoce al respecto? Yo creo que muchos de los estudios apoyan en lo que tú has formulado en la primera parte. Eh, luego, eh, sí que creo que bueno hay instrumentos que pueden ser válidos, pero que luego contextualmente, en algunos contextos, pero que luego con contextualmente cambian bastante, se producen elementos muy diferenciados. Entonces, es algo que bueno yo creo que todavía no está por resolver. Sí, veo que hay una problemática profunda a, a ese respecto, y, e incluso tratar de, de hacer un instrumento válido lleva a hacer investigaciones específicas nada más de eso. Y entonces este se defasaría mucho el tiempo para hacer una investigación que incluya un instrumento confiable y válido. Usando Pero, yo creo que se pueden hacer elementos progresivos. Nosotros, por ejemplo, habrá cosas que estamos haciendo sobre es el razonamiento, y sobre reflexión cognitiva de aspectos metacognitivos y creencias, etc., pues hemos mm, hecho ya tres estudios como para poder sacar luego una publicación con unos elementos de más validez. O sea, que las cosas requieren su tiempo y requieren unos elementos de maduración. No obstante, como tú bien has dicho, pues es un problema abierto ahora mismo de, a resolver y de discusión dentro de la comunidad científica. Sí, y muy interesante, importante, pero a la vez eh, no sé qué tanto limita el que se aplique un instrumento que ya fue aprobado con su confiabilidad, o sea, eh, el aplicar un cuestionario confiable con alfa de cromba hace válido, permite que sea válida un, una investigación aplicando ese tipo de cuestionario, o al faltarle la validez eh, pierde mérito el resultado de investigación que se obtenga. Puede perder, si en las primeras investigaciones es, eh, no, dio, no dio ya esos resultados, pues algo cojeaba, aunque muchas veces está ligado a los contextos, pues eso no, no funcionaba. O sea, es importante sí, porque... si ya en varios estudios se ha ido mmm, avalando. Uh -huh. sí. O sea, que funciona? eso es con el tiempo. Sí, De, eh, Porque ve que hay que tener validez, contenido, constructo... Yo creo que, sí, que hay y... elementos con el sí, tiempo. Cuando, cuando okay. se hace una investigación en proyectos de investigación o en las tesis doctorales, pues ese instrumento eh, a veces ha sufrido pruebas durante cinco años con poblaciones cada vez más extensas. Ah, okay. Eso es lo que va haciendo la, la validez, perdón. Ah, muy bien. Muchas gracias, doctora. Y este y en Nada, un futuro sí, cercano, un lejano, me gustaría poder trabajar con usted en alguna investigación conjunta. Sería de mucho interés y, y mucha utilidad para para México también, creo yo muchas gracias sí, ojalá y ojalá pudiera la oportunidad sí estoy es en la universidad relaciones. veracruzana creo que ustedes creo que que es universidad y usted creo que tenía algún convenio o algo no con la universidad veracruzana no no estoy muy bien enterada pero me pareció sí. escucharas como un año va a venir una estudiante bueno ella de hecho ha hecho la matrícula aquí del doctorado una estudiante de allá y, y vendrá los próximos meses Ah, eh, Miguel, tenemos que ir viendo las últimas preguntas para ir cerrando. Muy bien, este, cuando tú digas, eh, tenemos este dos preguntas y las mías, pero eh, ¿cuánto tiempo tenemos nomás para imaginarnos, Inés? Eh, bueno, yo creo que a lo mejor unos ocho minutos más, algo así. Muy bien, entonces brevemente eh, le cedo la palabra a María, luego a Carolina y después me la cedo a mí rápidamente. Ocho minutos adelante. O, eh, a Carolina, si no te importa, la dejamos. Eh, vas tú de primer lugar, porque por no repetir personas, o sea, para darnos la oportunidad a todos. Tienes razón. Muy bien. Bueno, me, son dos preguntas, eh, son este muy generales. Eh, la primera pregunta eh, que yo tengo para ti es este. Gracias, Caro, por saber eh, la palabra. Eh, eh, si bien lo comentaste en tu presentación. Eh, me gustaría que profundices, eh, si, si puedes reflexionar un poco más sobre cómo haces para combinar los métodos cuantitativos y cualitativos, porque como tú sabes hay un fuerte debate sobre ese tipo de métodos y me, y, y al menos este y me interesa mucho cómo tú has logrado este eh, resolver ese falso dilema, ¿no? Entonces si puedes yo, este, contarme más. Mira, yo eh, Gustavo lo hago eh, como a nivel de cuando uno pone un zoom ¿no? y pone la mirada sobre las cosas. Muchas veces pone un zoom más lejano, más amplio, donde ve cosas pero pierde otras. Y luego un zoom a veces muy cercano, muy microscópico, donde también a veces hace uno perder un horizonte más amplio. Entonces, yo soy, aunque yo creo mucho en lo cualitativo y soy militante de lo cualitativo... Sí que creo que es importante combinar miradas diferentes y cuando observamos la realidad pues hay que mm, mm, observarla a diferentes distancias. A veces uno es mejor subirse a una talaya y entonces va a haber una panorámica más amplia, aunque pierda detalles, por ejemplo, pues los 400 míos, a luego seguir pues 17 con grabaciones, con entrevistas muy exhaustivas. Eh, mm, me parece que que un investigador como que tendríamos que tener ese nivel de a veces cambiar de, de perspectivas, de miradas, y mirar las cosas desde muchos ángulos. Entonces, bueno, yo, eh, por eso, no siempre todos los estudios se pueden combinar lo cuantitativo y lo cualitativo. Y luego, en este caso, de tecnología y matemáticas, yo lo que he hecho es, eh, por una parte criticar métodos excesivamente cuantitativos y solo llegaban unos resultados a incorporando elementos más cualitativos, pero a la vez usando esos propios instrumentos cuantitativos para ver qué elementos quedaban cojos. Ha sido la aportación que he a hacer. Muy bien. Sí, porque yo he tomado la posición de empezar por lo cualitativo para irme a lo cuantitativo. Este, bueno, es una eh, bueno apenas estoy incursionando los métodos cualitativos, por eso era mi ¿Cómo se llama? Eh, métodos cuantitativos, apenas estoy incursionando y por eso era mi inquietud. Pero sí comparto contigo eh, como que son zooms, ¿no? Como son puntos eh, de enfoque, ¿no? Uno global y uno más local, ¿no? Uh -huh. Sí, porque eh, los métodos. Los sí, adelante. No, no que a veces los rechazamos porque nos nos posicionamos mucho en un más ideológicamente en una posición o en otra y yo creo que un, un investigador tiene que tener una mente mucho más flexible y más abierta a elementos diferentes y a instrumentos múltiples ese es mi mi criterio muy muy bien sí sí comparto tu punto de vista eh, la segunda pregunta que tengo este es igual es este Resulta que bueno, so, eh, yo he estado realizando unas investigaciones de representaciones sociales. Eh, de hecho, empecé haciendo investigaciones de representaciones sociales y, y bueno, los, los he hecho más más bien en el campo de que tiene que ver con con este cuestiones generales de matemáticas. Esta parte que tú mencionabas de preguntas eh, que están como fuera de situación, ¿no? Entonces, he estado haciendo investigaciones de representaciones sociales de que de las matemáticas, que de aprendizaje de las matemáticas, que de evaluación en matemáticas, con el objetivo de de cómo se llama, de conocer la subjetividad de, de de los estudiantes, sobre todo sobre estos objetos en particular. Mi pregunta es es que yo leyendo la literatura del dominio afectivo, como que a veces le encuentro enlace, como que a veces no. Aquí la particularidad de este tipo de investigaciones que he hecho es que no partí del dominio afectivo, sino partí de esta idea de de construcción social a través de representaciones sociales. Como tú mencionaste hace rato la idea de representación social, por eso me atrevo a preguntarte, ¿cómo ves la relación? ¿Cómo puedo cómo este tipo de investigaciones de representaciones sociales pueden contribuir al dominio afectivo o al revés? No sé si, si la pregunta sí, te tiene sí, sentido. Totalmente, es que la, las representaciones sociales tienen una parte de creencia, son creencias sociales, y entonces hay una parte de internalización del sujeto y elementos que le afecta eh, su propia configuración de su afecto, de su afecto global y de su afecto local si quieres te puedo pasar eh, hay una publica bueno en el libro de matemática emocional es encontrar cosas y luego el año pasado saqué en un capítulo de un libro en Alemania que ha salido este año de bueno en septiembre te puedo pasar por si quieres ver alguna cosa de eso sí sí me gustaría mucho Yo lo que me encantaría, si es posible, eh, me parece que vuestro seminario es muy interesante y si sí, de vez en cuando me puedo unir con vosotros, si sí, coincide, si es posible. Claro, claro, el único problema es que trabajamos a las 6 de la tarde, hora de acá, y a ti te queda creo como a la 1 o 2 de la mañana. De la mañana, pues sí, entonces es, puede ser un gran problema. Pero, bueno, este, eh, pero por yo... supuesto, hacemos, hagamos algo... Uh -huh. Sintiéndolo mucho, tengo que acabar porque justamente tengo ahora otra cosa y pensé que nos íbamos a finir a una hora y, y ya tenemos que acabar. Muy bien, oye, perfecto, María García, perdona, una disculpa enorme. Le escribimos un correo a, a, a este, a Inés eh, para comentarle nuestras, inquietudes. Muy bien, entonces, este, pues, Inés, muchísimas gracias por este por haber estado hoy con nosotros. Espero que no sea la última eh, para interaccionar con, con este eh, el dominio afectivo y contigo en particular sobre cómo eh, investigas. Y bueno, entonces, este pues tenemos que cerrar porque Inés tiene que irse. Muchísimas gracias, Inés. Entonces, te mantengo informada de los seminarios y demás cuando quieras participar y, y, y que sigamos. A lo mejor me toca... Bueno, yo agradezco mucho el interés y de verdad que os deseo todo lo mejor en las en las investigaciones que tenéis entre manos. Y bueno, pues me ha dado alegría que algunas de las personas que, que estáis, pues me he comunicado de forma personal por correo, pidiéndome referencias, pidiéndome orientación, etcétera. Pues muchas gracias a todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Igual nos vemos en la próxima sesión del seminario. Se cuidan mucho. Vale, adiós.